Germán, ¿cómo te va? Buen día, Matías Trevesa, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, gracias bueno, a Dios. Bueno, bueno, Valero, ¿Cómo, cómo, está la, ¿cómo está la banda por allá? Todo bien, tranquilo, sufriendo, esperando el partido de esta noche. Hoy es, partido, un partido clave, es un partido clave, ¿eh? Y creo que un partido b Isagra.、Eh, falta mucho, pero sí, bueno, Sí, f a l t a f a l t a para hacer un montón de lectura. y... Así que bueno, un poco ansioso, esperando que se haga l e el partido para. Para ver cómo lo sufrimos. A ver, Germán,、eh, si esta nota hubiese salido hace. antes de que vos tomes el club como presidente, con toda la comisión que estás está trabajando hace mucho tiempo, en algunos puntos yo podría decir que podría llegar a ser, no sé si tan cierta, pero cosas habían pasado. Pero es, esta nota es como que atrasa. ¿Por qué pudo haber salido esta nota ahora? No, la verdad es que no. No sé la explicación, ¿no? la explicación habría que preguntársela al periodista.、Eh, no sé cuál、ah. es la intención,、eh, cuál es la idea. ¿A vos te llamaron、eh, del diario para preguntar algo, no, Germán? No, para nada, para nada, no, no, para nada. Todas las personas que me han llamado me han llamado hoy para ver, cuál es, para ver la repercusión de la nota, pero no, no, no tengo el gusto de, de, haber, de conocerlo al, al, al periodista, así que. Eh, no, no, no tengo ninguna información. Me sorprendió. Ayer, un domingo tranquilo, me empezaron a llegar WhatsApp de, de, de miembros de la misma comisión directiva de lo que había salido. Me, pus, me, me entré en internet para leerla. Me cayó un, un principio muy mal.、Eh, la foto. ¿Y por q u e la foto、eh, es justamente del Fortín de la Morocha? Claro, parece como que, bueno, n o i d e n t i f i c a n o s o t r o s Así que no sé, no, no, me gustaría saber los motivos, pero. Eh, también, después leyendo la nota, toda la bajada de línea que hay,、eh, también nombra a otros clubes. Así que, no sé, si quiere perjudicar a alguien, si quiere con esto molestar a alguien, o, o no sé, o, o, ocupar un lugar que, que, que tenía vacío, ¿por qué?、Eh, ya te digo, hay situaciones que han pasado que, que puede, pero, pero ahí mezcla, está la nota e s t e m p o r á n e a está fuera de, de tiempo. Por eso te decía、eh, en el arranque, Germán, Germán Lambrica, con el que estamos hablando, presidente Argentino, porque esto, si vos me hablabas hace, no sé, cuatro o cinco años atrás, y había un. Todo un bueno, un hemos tema, ponderado aquí ¿sí? lo que ha trabajado Lambrica con la Comisión Directiva de a r g e n t i n o s c u á n t o hace para... que sos presidente Argentino, Germán? Diez. Diez, bueno, mira, más、ocho、todavía. c u o años, ocho, ocho. Ocho, ocho,、okay. más todavía de lo que decíamos nosotros. Este, por eso nos pareció como fuera de contexto, lo mismo que lo, lo de obras. Este, que van con bombo, redoblante, paragua, este, lo nombran acá Fabián Borro,、eh, nada, este, a la gente de Quilmes dando nombres de algunos、eh, hinchas. Este,、eh, no, no, no, sé, no, no sé realmente por qué tan fuera de contexto esto cuando en este momento nosotros disfrutamos de, de ir a la cancha tranquilo en cada uno de los estadios. ¿no? Si vos me hablabas hace unos cuantos años atrás, Y había algunos estadios que eran más complicados que otros, pero esto ha quedado. Bueno, ustedes hicieron un enorme trabajo en el club, ¿no? Sí, yo creo que la nota tiene. está fuera de tiempo. Está mezclada, tergiversa algunos datos de la realidad. Está tomado con algunos hechos、eh, verídicos, pero está mezclado como para... para poder darle. Cuerpo a la nota. Cuerpo a la nota. Y lo que sigue、sí, m i e n t o categóricamente.、Eh... No lo conozco en otros clubes, creo que no pasa. En mi club no hay ni puntero político, ni negocio con los trapitos, sí, ni n e g o c i o con m e r c a n d i l i n、no. g ni menos utilización política de la situación. No, nada que ver. Eh, eh, por lo menos, y por lo que vi la nota también, lo que nombra de ciclista, me parece que también está fuera de, de, de la realidad, digamos, porque creo que nombra al chico que es secretario de prensa del club. Como que tuvo relaciones con la intendencia y fue empleado municipal, inspector municipal. Bueno, si ya ser empleado municipal te avala a que sea bueno, lo, todo la, lo que dice la nota, me parece que está. No, y como, habiendo ¿sabes? pasado la situación, bueno, complicada desde el punto de vista económico que pasó el Ciclista, por ejemplo, la temporada pasada. O sí, sea... sí, sí, por eso, digo, no, no, no, no hay, no. Eso es para desmentir totalmente. Y lo otro, creo que hay información usada、eh, de, de manera. De manera acomodada para generar un daño. No sé cuál es el objetivo. Vos, este, por lo que leí ayer en, en un Twitter de reloj de 24, los chicos, reloj de 24, vas a plantear este tema en la próxima reunión de asociación de clubes, ¿no? Sí, sí, el miércoles el vamos miércoles. a hablar del tema. Imagino que debe ser una inquietud de t o d o porque、eh, a la liga la tomaron por asalto. Me parece que nos involucra t o d o digamos, también nos ensucia t o d o Mañana va a sacar la parte 2 y va a nombrar algún incidente que haya tenido otro tipo de otro club, otro, sobre todo, como que marca en el interior, ¿viste? Como que pareciera que. Bueno,、eh, pero también marca acá, habla, habla de hinchas alquilado y dice,、ah, uh -huh. eh, por ejemplo, es verdad, el título es como en el interior, pero también hace referencia en el último párrafo a、eh. lo que es, la, a que es、eh, obra sanitaria, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí la ley la nota nombra todo, pero te quiero decir, mañana p u e d e poner parte 2. Y la parte 2 puede ser algún evento que haya tenido regatas a Martín o algún problema que haya sí, tenido. Sí, el problema haya... de boca con regatas de hace cuatro años. <risa> el... a s v e r ¿sí? sin、Madre、desconocer eso, que Martín, han、exacto. ocurrido. A ver, no, sin, desconocer, sin desconocer que estas cosas, algunas de estas cosas que está citando el, el colega, han ocurrido. Totalmente descontextualizadas y es como si ¿sí? yo agarro y me pongo a googlear.、Eh, Problemas de seguridad o, o de violencia, y los empiezo a juntar y los meto, los voy mechando de una manera ordenada, redactándolo y lo publico. Seguramente, yo creo que ese es el, el, el problema de la nota, está fuera de contexto, fuera de tiempo y mezclada para generar un problema. Por eso lo primero es que, lo que, que te pregunté es creo... si habían hablado con vos, porque. No, no, no, no,、pues、una, no por eso te contesté y no hablo nadie, por eso, d i a m o y la intención, bueno, habría que preguntársela a él, yo no, no te lo puedo responder. Eh, sí, que genera incomodidad y genera daño, digamos, eh, porque, eh, bueno, eh, la gente que por ahí no tiene la la, la suerte de, de, de conocer el b a s q u e o de conocer la ciudad o de v e r j u Nil, í n por ahí piensa cualquier cosa, y bueno, en este sentido estamos muy, muy alejados Han、realidad? trabajado mucho ustedes este, para que esto no ocurra. Y por eso me parece que es una injusticia. Yo voy a menudo a todas las canchas y uno trabaja con una tranquilidad hoy que por ahí hace 10 años no pasaba. Ni hablar del comienzo de la liga, que ahí era mucho, digamos, era todo nuevo y parecía como que todavía estaba la historia esa del interior y, y porteños y, y gente del interior. Entonces, no, hoy se va tranquilo ahí, la cancha. Hoy se va tranquilo、Cuidado. a la cancha. Hoy se va tranquilo y salgo en algunos lugares que están por ahí futbolizados, en cuanto al tema de los trapitos, que por ahí te piden un mango más, un mango menos para, para dejar el auto. El 99,9%, 90% de los clubes. Bueno, pero el problema, eso por ejemplo、claro. puede llegar a ser en boca y damos fe de que ocurre. Y me parece que allí no tiene que ver el básquetbol, no, no tiene que ver la disciplina. Es、no, la barra brava de boca de fútbol no, que está la... enquistada dentro del club y no tiene que ver con el deporte. No, no, no a no eso me que que refiero que、deporte. esto está no, sí, sí, erróneamente por sacado, eso, eh, eh, contextualizado. Perdón que me había metido un segundo. Yo te digo, en Junín. en Junín,、eh, los c u i d a c o c h e s están. No están legalizados, pero están reconocidos. Entonces vos venís a la zona del centro hoy, un sábado de la noche, y vas a encontrar un cuidadcoche con un chaveco naranja. Naranja, en sí. En un momento la municipalidad se lo había pedido. Vos a s a la cancha argentina y lo encontrás, eso. Y el cuidadcoche te pide lo suyo, no, no con el abuso que uno a veces ve en otro lugar, o en algún recital importante de Buenos Aires y todo,、uh -huh. pero el cuidadcoche está. Lo que el cuidadcoche no responde a mí ni me da la mitad. ni a mí ni que yo tenga entendido a la barra no quiere decir que no pasen e otro lado yo no me hablo de no, pero hablo de Junín y digamos no es que vos decís no, c h e los c u i d a c o c h e s no existen、no、sí, ahora viene a Junín, viene、eh, un recital importante creo que ahora viene en marzo el de Miguel y no sé quién viene a n t e r i o r y los c u i d a c o c h e s seguro, seguro <ríe> anda a la cancha de r i v e r y deja el auto a 20 cuadras antes de la cancha de arriba、ah, y、no、así、si、no te digamos, cobra de ahí a Que sean, no sé, yo los maneje, sean mis socios, va, va, es otro tema, digamos, a eso me refiero. Estaría bueno, ¿no? Este, que tengas algún vínculo político, ¿no? A ver si t está una mano. No, sí, a, a ver, la política y el deporte creo que tienen que ir de la mano. Sí. Lo que no hay que ensuciar es de ahí, digamos.、Claro. De que, eh, nosotros, bueno, siempre nos costó unir una ciudad difícil por el apoyo, porque hay muchos clubes, porque no es una ciudad. Donde que, que, que prefiere, pero bueno, siempre se logra algo. De hecho, hoy tenemos una reunión con el inteligente nuevo eh, eh, para ver, para hablar, para transmitirle cosas nuestras.、Eh, nosotros, como habla en nuestro caso, el club argentino ha llevado a, en nombre de la ciudad a toda Sudamérica en ¿no? una participación、eh, deportiva. Así que bueno, nosotros consideramos esa cosa importante y q u e r e m o s que son las cosas que hay que valorar y que hay que transmitir. Lo otro será responsable, a otro. Nosotros... Nosotros respondemos siempre y es lo mismo, nosotros respondemos trabajando. Sí, eso está claro, eso está claro. Germán, un abrazo enorme. Este, bueno, lo mejor para el partido de esta noche. Queríamos preguntarte, a ver si tenías algún dato como para, para aportar, porque nos sorprendió mucho la nota. Bueno, te agradezco la oportunidad de, de, de, de réplica, por decirlo de u n a manera. Solidarizarme con los otros clubes que fueron nombrados,、eh, con los dirigentes, sobre todo, que trabajan seriamente. Eh, y bueno, y habrá que seguir trabajando para que estas cosas no sucedan. Abrazo e n o Germán. Gracias, igualmente, para todo. Germán Lambrica, el presidente argentino de Junín, este, ante la nota de p e r l p o r q u además, pongo,、sí. el.